Vamos a seguir con nuestro estudio, un estudio de Romanos tan interesante y tan bonito que nos presenta la Sagrada Escritura. Es un estudio que nosotros tenemos que profundizar, creo yo, como un aporte en nuestros hogares, eh, en nuestros ministerios cristianos y en todo lo que realizamos. Porque hay que reconocer que una de las virtudes de la Sagrada Escritura es que nos sigue hablando y hablando y hablando siempre por la frescura que el Espíritu Santo le puede imprimir. Yo quiero retomar el tema eh, con el que casi finalizamos la última hora. Y básicamente es el tema sobre el Evangelio de la Justicia de Dios en Cristo y su aplicación a la vida del hombre por medio de la fe como tema central del Libro de los Romanos o el la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. El Evangelio de la Justicia de Dios en Cristo Jesús y su aplicación a la vida del hombre por medio de la fe tres elementos aquí del tema central número uno el evangelio no está contenido únicamente en los evangelios que Marcos, Mateo Lucas, Juan nos presentan hay que ver que Todo el mensaje de Dios es buena noticia para nosotros. Eso hay que comprenderlo. Romanos es el evangelio de la justicia de Dios, o sea, la buena noticia de la justicia de Dios en Cristo. Dos, otra característica de este eh, tema en particular, que es el tema central de los romanos. Cristo es el centro y la razón del de apor aporte que el apóstol Pablo hace con respecto a la formación de la iglesia de Roma la iglesia romana en este sentido tres el evangelio es vida no es simple teoría aquí hay un elemento de vida que eh, en todo momento hay que acompañar al apóstol eh, para irlo aplicando en nuestro diario vivir por ejemplo Nosotros mencionamos ya en un estudio que una de las divisiones importantes que podríamos hacer en el libro de Romanos es eh, trabajar los primeros 11 capítulos como parte de, sustantiva, una parte sustantiva, eh, una parte en, en cuanto al contenido eh, teológico fuerte, firme, que tiene el apóstol San Pablo. Pero a partir del capítulo 12, versículo 1 en adelante, comienza a aplicarse ¿verdad? comienza a trabajar la forma como usted puede vivir esa fe que definitivamente está trabajando en el Señor ahora les invito para que ustedes por supuesto ya tienen su Biblia abierta pero en el capítulo 12 de Romanos hay una frase siempre hay algunas frases vinculantes En el estudio de la Biblia hay palabras, ¿verdad? Que Jesucristo, por ejemplo, usaba, Pablo, Pedro, eh, y en este caso aquí en Romanos, nosotros las vamos a identificar. ¿Cuáles son algunas de esas palabras vinculantes? Por lo tanto, así que os ruego, esas son palabras que eh, Pablo utiliza, que los autores bíblicos o que Jesús usa en ese lenguaje que también aplica y actualiza por ejemplo, recuerden ustedes que aquí en este, en este capítulo mencionado en la versión 60 dice de esta manera os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo los exhorto, los exhorto ¿verdad? ahora hermanos por la misericordia de Dios dice esta versión. Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios. O sea, los exhorto, os ruego en la versión 60. En esta versión, ahora, hermanos. En ese sentido, díganos mire, mire, piensen, no no me diga, no me diga que no salga eh, su voz, pero solo piensen en este momento. ¿Cómo y en dónde? Nosotros aplicamos lo aprendido en los 11 capítulos anteriores. No me respondo. Lea. Ahí en Romanos 12, 1 y 2. Y le voy a decir algo bien importante. Su doctrina, su teología, aplíquela en su entrega a Dios y en su culto racional. Ah, ¿qué quiere decir eso? ¿por qué tenemos muchas veces los cultos en las iglesias que tenemos? por la falta de un basamento bíblico teológico por la falta de una doctrina ¿verdad? por la falta de una doctrina nuestros cultos no llenan los estándares que la Biblia nos menciona que deben tener precisamente la adoración a Dios ¿vean usted? fíjense después de haber escrito estos 11 capítulos Dice San Pablo, ahora yo les exhorto para que se presenten delante de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto bien pensado. Ah, así lo dice. Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo, a aceptable a Dios. Este es el verdadero culto, según esta versión. O sea que, muchos cultos no son verdaderos, ¿por qué? Porque el, el basamento bíblico teológico con el que se utiliza la formación de los cultos en nuestras iglesias, sencillamente carecen de doctrina cristiana. ¿Verdad? Por eso es que se dan tantas modas, ¿verdad? Hoy hay especialistas en adoración, pero Dios sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Te voy a poner un ejemplo. De repente un músico famoso, eh, que, que a, mí, a mí me gusta escucharlo, este músico que se hizo internacional, no es guatemalteco, de, eh, pero, pero un tremendo músico. Pero de repente nos dice que en uno de sus discos participaron algunos de los músicos que Luis Miguel había utilizado ¿verdad? como parte de su, de su equipo. Entonces yo me pongo a pensar, estos músicos ¿contribuyen a la adoración o son adoradores en espíritu y en verdad? Contribuyen como un trabajo más, ¿verdad? Yo sigo insistiendo, Dios no busca tanto la adoración como adoradores. Y ese es el problema, no importa cómo vivan. Lo que lo que importa es, lo, lo que importa es cuán buenos músicos son. Y eso se está dando en las iglesias. No importa la ética, no importa eh, eh, qué hicieron durante la semana, ni cómo vivieron. Lo que importa es que nos amenicen el culto. Y fíjese usted, principalmente cuando nos invitan, hace un año me recuerdo la invitación a una campaña de un evangelista famoso, y prácticamente era todo el modelo que el mundo da. Si el mundo dice, miren al estilo de Maná, con las camisas cortas acá, las playeras rotas aquí a, a, al hombro, ¿verdad? Eh, peludos, eh, eh, con aretes en todas las partes de la, de la cara, con tatuajes, eh, pongámosles así, pongamos músicos cristianos así, ¿verdad? Porque eso atrae. No os conforméis a este mundo. No se acomoden a este mundo. ¿Qué hacemos con este pasaje? ¿Qué hacemos con la intención de San Pablo de que, miren, los primeros once capítulos nos dan una base doctrinal de quiénes somos? Nos dan una identidad. Ahora, vayan ustedes y preséntese en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es su culto bien pensado, ese es su culto bien racional, ese es su culto usando la cabeza, y además entonces no se conformen a este mundo, no se adapten a este mundo, por el contrario, transformense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Esa es la capacidad de San Pablo, ¿verdad?, de transmitir aquí en el Evangelio, aquí en el Evangelio, Primero, un evangelio de justicia de Dios en Cristo. Y luego, en su aplicación a la vida del hombre por medio de la fe. El tema de Romanos, entonces, es la justicia de Dios. Justicia desde un punto de vista positivo. La justicia que viene de Dios. La gloriosa verdad de que Dios justifica al culpable e injusto pecador, condenado por la sola gracia a través de la fe sola en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros fuimos hallados culpables, convictos y dignos de pena de muerte. El Señor nos dice, ay no, no, no, no, ellos no pecaron, mire, yo los voy a justificar para decir que no pecamos. No, pecamos y la sentencia fue convictos de muerte, de pena de muerte. Y entonces, ¿en qué sentido se cumple la justicia? En que la justicia, por un lado, Dios queda satisfecho porque se aplicó justicia en contra del pecado y además porque hay un condenado a muerte. Y ese condenado a muerte es su propio hijo. ¿Verdad? Entonces Él es quien sustituye la culpa del pecado. El texto clave es 1.16 al 17, de Romanos por supuesto. 1.16 al 17. Yo no me avergüenzo de la buena noticia que es una fuerza divina de salvación para todo aquel que cree, primero para el judío, después para el griego. Esta buena noticia nos manifiesta la justicia de Dios que libera exclusivamente por la fe, según aquel texto, el justo vivirá por fe. O sea, ¿qué es lo único que nos provoca a nosotros la salvación? La fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa fe es la que nos provoca a nosotros. Seguimos con esto como un resumen de la semana anterior para trabajar en esta eh, semana. El tema central de la justicia de Dios en Cristo se ve a lo largo de toda la Epístola a los romanos. Si usted predica durante un año el libro de Romanos en su iglesia, no, no, no, no lo prediquen dos, tres domingos, no, predíquelo todo un año. Prográmelo de enero a, a noviembre, predíquelo ahí. Y usted va a encontrar que el hilo conductor de esta epístola es el tema de la justicia de Dios en Cristo. En los capítulos ya mencionados del 1 al 11 se presentan las verdades teológicas de esta doctrina. Los versículos, los capítulos del 12 al 16 detallan las implicaciones prácticas que se derivan de la vida de los creyentes como individuos y como iglesia entonces el, el resumen fue Dios es justo y juzga a todos los hombres capítulo 1 y 2 Se los, estoy repitiendo esas, esas implicaciones ¿verdad? bueno Dios es justo o sea la primera imagen que tenemos entonces en romanos que teológicamente nos presenta el autor es Dios es justo y como justo juzga a todos los hombres la implicación negativa recuerde usted la, la, la, invita la invitación o implicación negativa de aquello, el que esté limpi, limpio de pecado que tire la primera piedra, ¿quién era allí, allí el único que podía tirar la primera piedra? Jesús y fíjese usted que la intención ahí es no tanto decir, bueno, tírenla, no sino que el que pudiendo tirarla, eso es lo que usted ve Tiene que ver aquí en el corazón pastoral de Jesús. El que pudiendo tirarla, no la tira, porque ustedes... Ah, fíjese, mire tan lindo lo que, lo que está diciendo Jesús. No solo es para acusar, no, no, no, no, esa no es la intención. La intención es aquel que sí está limpio para tirar la primera piedra porque fue semejante a nosotros menos en el pecado... No la tira. No la tira. Segunda idea que yo les transmití fue, el hombre es injusto, está en pecado. Dios es justo, pero el hombre es injusto y está en pecado. ¿Cómo se manifiesta la justicia en el hombre? A través de su pecado. Capítulo 2 y 3. Número 3. Dios envía a Jesucristo como propiciación y yo les decía a ustedes la lógica, la, la forma tan linda con la que trabaja Dios, Dios es justo, muy bien, el hombre es pecador, pero ¿quién propicia el, el puente? ¿se recuerdan ustedes qué quiere decir pontífice? el único que puede hacer puentes, el que tiene por oficio armar puentes, Cuando Jesucristo se convierte en el pontífice, es porque nace de Dios la propuesta para el hombre de salvación y provee el medio, que en este caso es Jesucristo. Entonces, Dios envía a Jesucristo como propiciación. Ese es el capítulo 3 de Romanos. Eso es algo lindo, porque entonces no es el hombre el que da la solución, ni el método. Es Cristo Jesús. El medio, el método, y Dios toma esa iniciativa. ¿Qué sigue diciendo allí el, el, el bosquejo prácticamente? Que en los capítulos 4 y 5, Dios declara justo, después de haber mandado a su hijo, Dios declara justo, o sea, justifica al hombre injusto que cree en Jesucristo como propiciador, por ejemplo, Abraham. O sea, primer paso, Dios es justo. Segundo paso, el hombre es injusto. Tercer paso, Dios envía a Jesucristo. Y ahora, nosotros encontramos acá, cuando envía, ¿para qué lo envía? ¿Para ser el acusador? No, señores. Ya el acusador ha hecho parte de su trabajo. Acusar. ¿Verdad? Eh, es una función que el diablo hace de acusar. Fíjese que es diferente a redarguir. El Espíritu no nos acusa, nos redargulle, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros vemos esto, Dios habiendo enviado a su Hijo, ¿lo envía para qué? Para que nosotros reconozcamos que Él nos justifica y Él es nuestro propiciador. Siguiente paso, el justificado, o sea, yo como justificado, usted como justificado, morimos al pecado y vivimos para la justicia de Dios a mí lo que me, me, me gusta mucho es esa función del espíritu santo en el capítulo 8 que les mencioné de romanos pero ap aparece verdad aparece en el versi en el capítulo número 6 fíjese que las preguntas esas retóricas que aparecen en el capítulo 6 para nosotros han sido muy importantes. ¿Verdad? En nuestra forma de pensar, pero ya en este bosquejo las comprendemos mejor. Estas preguntas retóricas nos dicen: ¿Qué diremos entonces? ¿Qué debemos que debemos seguir pecando para que abunde la gracia de Dios? No, señores, dice, ni pensarlo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Ahora. Este es el siguiente paso, ya he sido justificado, la pregunta es, ¿puedo? ¿debo? ¿me conviene seguir pecando? Ni pensarlo, dice esta versión, yo sé que su versión puede decir algo distinto, pero aquí dice, ni lo piensen, ah, mire, o sea, San Pablo no es SSS, ¿Verdad? Salvos siempre salvos de la secta esta de Miranda. La secta de Miranda dice, ya es usted salvo, peque, cambiemos mujer, ¿verdad? Cometamos adulterio, robemos, chupemos, fumemos, hagamos todo eso porque ya somos salvos. Ni pensarlo, dice San Pablo. O sea, no han leído a San Pablo estos tipos, hombre. No lo han leído no lo han interpretado, no han visto el bosquejo, no han visto el desarrollo de las ideas de San Pablo, ni lo piensen, ya que hemos sido justificados, ¿qué implica que seamos justificados? Que tengamos una muerte al pecado. Eso es lo que dice acá, se los vuelvo a leer. ¿Qué diremos entonces? Que debemos seguir pecando para que abunde la gracia, ni pensarlo, los que hemos muerto al pecado... ¿Cómo vamos a seguir viviendo en él? Ah, fíjese usted, ¿por qué la iglesia ya no le conviene que peque? Ay, porque Dios se ofende, no, no, no, no, no moralicemos el asunto, ¿verdad? Aquí volvámoslo a un principio teológico, hermanos, ¿por qué nosotros no debemos seguir pecando? Porque ya hemos sido justificados en Cristo Jesús, porque ya estamos muertos a nuestros delitos y pecados, no en nuestros delitos, porque de ahí nos revivieron ahora, nosotros morimos al pecado, con Cristo estoy yo juntamente crucificado no saben que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados también en su muerte dice, fíjese usted, tan interesante el, el, el sentido que San Pablo le da aquí, o sea que la muerte de Jesús nos ayudó a nosotros también para que ese bautismo que es una señal también sea para nosotros una señal de muerte, ¿verdad?, una señal de muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Aquel que dice que es hijo del Señor ha muerto con Cristo, pero también ha resucitado para una vida nueva. Ese es el siguiente paso. Luego el otro paso. La justicia de Dios en relación a los judíos. Ah, bueno, porque la pregunta es, bueno, nosotros ya fuimos justificados en Cristo Jesús, ya sabíamos que el primer paso nos dice que Dios es justo, el segundo paso que nosotros somos injustos, que Dios proveyó a Jesucristo, que Él nos hace como propiciación para que nosotros ahora seamos declarados justos, para que no vivamos al pecado, sino por el contrario nos recordemos que hemos muerto al pecado, pero entonces la pregunta aquí es, bueno, y mire y lo digo usted, la situación de Israel, les voy a hablar sinceramente dice Pablo en el capítulo 9 verso 1, como cristiano sin mentir y el Espíritu Santo confirma el testimonio de mi conciencia. Mire cómo lo traduce esta Biblia ¿verdad? capítulo 9 verso 1 les voy a hablar sinceramente como cristiano sin mentir y el Espíritu Santo confirma el testimonio de mi conciencia siento una pena muy grande un dolor incesante en el alma hasta desearía ser aborrecido de Dios y separado de Cristo si así pudiera favorecer a mis hermanos los de mi linaje los judíos ellos son israelitas adoptados como hijos de Dios Tienen su presencia, las alianzas, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, patriarcas de su linaje carnal desciende de Cristo, Dios bendito por siempre que está sobre todo, amén. Pero no es que haya fallado la promesa de Dios, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son salvos. Eso es lo que Pablo está diciendo ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos o sea mire usted cómo justifica sino que Dios había dicho de Isaac nacerá tu descendencia es decir que los hijos de Dios no son los hijos carnales sino la verdadera descendencia son los hijos de la promesa la promesa dice así cuando nosotros decimos Ay, es que los judíos tienen la promesa muy bien Pero como hay que acudir a la Biblia y no hay que fumar algo extraño para inventarse cosas, ¿verdad? La promesa dice así, dice San Pablo. Para esta misma fecha volveré y Sara tendrá un hijo. ¡Ah! ¿De qué está hablando? Del hijo de la promesa. ¿Verdad? Más aún también Rebeca concibió dos hijos de un solo hombre, de Isaac, nuestro patriarca. Antes de que naciera, antes que hiciera nada bueno o malo, para que el designio elegido por Dios se cumpliera, no por obra, sino por la elección, recibió Rebeca un oráculo, el mayor servirá al menor. ¿Qué está diciendo aquí? Mire, antes de que los niños, alguien dijera, este es feíto y entonces este no tiene la promesa, este es chulo y entonces sí tiene la promesa, este peca y este no peca. No, antes de eso, antes de eso, dice el mismo San Pablo para que no se confundan aquí entre la ley y las obras antes de que esto suceda dice San Pablo ya el Señor había dicho un oráculo una promesa el grande servirá al menor miren la, miren la dinámica que San Pablo está llevando aquí ¿qué diremos? ¿que Dios es injusto? ¿qué diremos? ay Señor ¿y por qué no salvas a aquellos? si yo mira tan buenos que son ¿Qué le estamos diciendo? Señor, ¿no está siendo un poco injusto por no salvar a mi mamá? Porque como nos toca la fibra más íntima, ¿verdad? Señor, ¿cómo vas a ser de injusto si mi papá es tan buena gente? ¿Qué pues diremos? ¿Dios es injusto? De ningún modo, dice la Biblia. Y recuerda que aquí el tema es los judíos. Señor, todo Israel será salvo. Porque tienen la promesa. La promesa es esta. Nacerá el hijo de la promesa. Sigue diciendo. A Moisés le dice, yo me apiado de quien yo quiero. ¿Podremos contener, contender nosotros con Dios? Me compadezco, dice la Biblia, de quien quiero. Así le dijo Dios a Moisés. O sea, que no depende del querer o del esfuerzo del hombre las obras y la ley que es uno de sus temas sino de la misericordia de Dios el texto de la escritura le dice a Faraón, al faraón para esto te he exaltado para mostrar en ti mi poder y para que se difunda mi fama por toda la tierra o sea que Dios se apiada del que quiere y endurece al que él quiere ¿por qué? porque el tema es el tema de los judíos ustedes no crean que la promesa es para todo el pueblo de Israel o todos los que hoy se dicen ju judíos o israelitas la misma Biblia dice, Mira, no todos son israelitas no todos son un judíos, no todos son, ni no por linaje sino que no todos van a ser salvos pero le podremos nosotros a decir, señor, pero ese es tu pueblo, no mis hijos mi pueblo es el que yo quiero del que yo tengo misericordia ¿verdad? ¿por qué tienen que estar ustedes adulando ahí al embajador de Israel? ayer llegó a un desayuno ¿verdad? y luego el predicador fue bien específico al decir ¿verdad? el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo Y nosotros hoy le aplaudimos al embajador de Israel, porque es el embajador del pueblo de Dios. Y como él ahí dijo un par de cosas que nos emocionaron, ¿verdad? Y mucha iglesia todavía piensa que Guatemala es bendita por el voto que aquel García Granados dio allá en la ONU para que Israel fuera un estado. ¡Ay! Por eso somos benditos. ¡Hala! Y si fuéramos malditos, ¿cómo estaríamos? Si hoy siendo benditos, puchica, la violencia no se aguanta, los fraudes están a la puerta del día, los mareros nos acechan, hay muertes por aquí, hay muertes por allá. ¿Será que por eso es que somos benditos? ¡Ja! Y esa es bendición, sería la pregunta. ¿Es eso bendición? ¿Guatemala realmente es bendita con todo eso que está pasando? No, señores. No es el voto que dimos, es el pueblo de Dios que es sal en, esta, en este mundo, los que todavía, los que oramos para que el Señor sane nuestra tierra. Por eso es que podemos llegar a ser benditos, no por un voto político que le dio vida a un Estado. Dios guarde. Esa es una mala interpretación. Es que como ellos son pueblo de Dios, ¿y nosotros qué somos? Y aquel que llega a ser pueblo de Dios, ¿por qué llega a ser pueblo de Dios? porque confiesa con su boca y cree en su corazón que Cristo es el Señor Amén. no ellos que no lo confiesan que lo tienen como un hombre que algún grupo de personas lo sigue ese es el punto la justicia de Dios en relación a los judíos y del 12 al 16 la justicia de Dios aplicada a la vida de la iglesia ese es el otro punto la vida de Dios aplicada a la iglesia, la justicia de Dios aplicada a la vida de la iglesia ahora veamos pues, Pablo escribió esta, esta epístola eso no lo hemos negado ni lo hemos dudado su nombre hebra, hebreo era Saulo recuerden que la palabra Saulo es un, es un hebraísmo de donde viene la palabra Saúl también o sea como el rey Saúl. Saulo viene viene de del hebraísmo eh, Saúl. Y su griego Paulus, en español, Pablo, es muy probablemente que ha sido adquirido eh, casi como, como un reconocimiento a la doble ciudadanía que tenía y además, y posteriormente, por la estrategia misionera que adquiere. Te voy a decir esto el nombre de Ricardo en coreano no tiene traducción al español y el de muchos hermanos coreanos tampoco tienen traducción al español y estratégicamente usan nombres sencillos y comunes Mire, no encontrar ningún por ejemplo eh, coreano que se va a llamar Wenceslao Edwin ¿verdad? Stanislao, no Ellos se ponen nombres muy comunes como Ricardo, como Juan, como Pedro. ¿Por qué? Porque no tienen traducción sus nombres al coreano. Entonces adoptan nombres estratégicamente para el cumplimiento de sus relaciones comerciales, laborales, e incluso misioneras y religiosas. Lo mismo es Pablo acá, ¿verdad? Su nombre es Saulo. Paulus, ¿verdad?, eh, viene como una implicación de carácter misionero. Pablo era hijo de Hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín, según Filipenses capítulo 3, verso 5. Fíjese usted que la tribu de Benjamín, recuérdese que fue la segunda tribu que se unió a Judá para formar Israel. Perdón, Judá, que se quedó con la capital que era Jerusalén. Jerusalén. Ahora, otro detallito muy particular. De, eh, de la línea de David, antes de David, digamos que era judío, el único rey de la tribu de Benjamín, en el Reino Unido, y posteriormente en el Reino Dividido del Sur, fue Saúl, de la tribu de Benjamín también. ¿Verdad? El primer rey fue de la tribu más pequeña, que era la de Benjamín. Al nacer bajo el imperio romano, era ciudadano romano, según Hechos 16, 37 y 22:25, 25. O sea, él estaba bajo el imperio romano y era ciudadano romano. Eso le favorece incluso estratégicamente a el mismo eh, Pablo. ¿verdad? Eso es... Importante también para su estrategia como, como misionero, como persona que anda en viajes de forma muy permanente, de forma eh, muy didáctica, de forma muy misionera, en una, en una sola palabra, ¿verdad? Eso es Pablo. Ahora, es muy probable que Pablo nació cerca del tiempo del nacimiento de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que haya sido un contemporáneo de Jesús. Recuerda que Jesús murió muy joven, muy, muy, muy, muy joven, ¿verdad? Algunos calculan que entre 33 y 34 años de edad. Y Pablo nació en la ciudad de Tarso, una ciudad muy importante, eh, lejos de Jerusalén, de la provincia o de la provincial de Sicilia, ubicada en el Asia Menor, hoy Turquía. O sea, Yo creo que hace algún un tiempecito platicábamos con, con algunos de ustedes, pero una cosa importante es que la Turquía actual, se puede decir que fue la ciudad de la, del nacimiento de San Pablo. Hoy, en donde hay un altísimo porcentaje de musulmanes, anteriormente hubo un altísimo porcentaje de cristianos. Ah, fíjense ustedes. Le voy a decir esto, espero con todo mi corazón que lo asimilen. La iglesia evangélica todavía tiene su único, su único, su único eh, campo misionero son los católicos. Su único, ¿verdad? Nos preparamos a veces para evangelizar católicos. Pero señores, en Guatemala ya hay cinco mezquitas musulmanas, cinco. Algunos están afirmando que muy probablemente alguna parte de la descendencia de evangélicos dentro de unos cinco o diez años se conviertan al islam. Y nosotros, nuestro único afán es evangelizar católicos, ¿verdad?, Y sutilmente se nos están metiendo grupos que los estamos como descuidando, como lo que sucedió en Turquía, con un alto porcentaje de cristianos, que a la postre fueron desapareciendo y hoy los musulmanes son un alto porcentaje en Turquía. Turquía que puede darse el lujo de decir, mire, en, hasta por turismo, ¿verdad?, en nuestro país... Nació el apóstol Pablo. Fíjense ustedes como que dijera Shela, mire, allí nació Fernando Mazariegos. Casi casi va. Y en Turquía se puede dar el lujo de decir aquí nació Pablo, pero es hoy un lugar tremendamente necesitado del evangelio de nuestro señor Jesucristo. Según su testimonio, Pablo pasó mucho tiempo de su juventud en Jerusalén siendo estudiante del célebre maestro judío Gamaliel, educado a los pies de Gamaliel. Eso es por la propia boca de San Pablo. Ahora, veamos qué cosas positivas, por supuesto muchas, pero pero algunas de ellas, ¿qué cosas positivas se trabajaron? a los pies de Gamaliel primero de ellos al ser un fariseo Pablo es un conocedor perfecto de la ley cuando nos referimos a la ley recuérdense que no nos estamos refiriendo aquí a la ley ceremonial únicamente ¿verdad? o la ley rabínica no, nos estamos refiriendo a lo que conocemos como la ley de Jehová que es buena y perfecta que es como dulce como miel ¿verdad? a mi paladar o sea, Pablo es un conocedor perfecto del antiguo testamento, particularmente de la ley de Moisés o la ley de Jehová si usted mira ese punto es un punto muy positivo si usted mira, por ejemplo aquel pasaje en donde dice Jesús yo sé que ustedes lo conocen, escudriñad las escrituras porque en ellas encontráis la vida eterna pues parece que encontráis la vida eterna y ellas dan testimonio ¿a qué escritura se estaba refiriendo? ¿a toda la Biblia? no ah, gracias hermano se estaba refiriendo a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento escudriñen el Antiguo Testamento prácticamente es lo que está diciendo de todos modos todo el Antiguo Testamento habla de mí y Pablo es un conocedor del Antiguo Testamento. Mire, o sea, Pablo en su conversión llega a tener el criterio de decir todo lo que yo conocía ahora me alumbró Cristo porque toda esa palabra hablaba de mi Señor. Eso es interesante. O sea, fíjese usted que, qué quiere decir eso. Que Pablo es usado por el Espíritu del Señor y el Espíritu del Señor... Lo viene trabajando desde estas épocas, no solo en su conversión. A veces incluso, pues, digamos, si ustedes tienen hijos en colegios cristianos, de repente tienen que llenar boletas, ¿verdad? Eh, eh, ¿Su hijo es lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Nació de nuevo? Sí. ¿Cuándo fue la fecha que aceptó? ¿Le puedo poner yo esa fecha al Espíritu del Señor? No, no. Porque no sé, hace cuánto vino trabajando con San Pablo, hubo un momento en el que el Señor lo tumba en el camino. Algunos dicen que iba en un burrito, otros que iba a pie, no importa, lo tumba. Y cuando lo tumba, uno puede decir, maravilloso es el Señor. Sí, desde cuándo lo venía trabajando, desde cuándo lo eligió, dice, desde antes de que naciese, yo te formé. Entonces, Pablo venía siendo trabajado por el Señor, incluyendo su formación teológica de la ley de Jehová a los pies de Gamaliel. Ese es un punto importante que, que, que Pablo nos da aquí a conocer como parte de su testimonio. Otro elemento. Mire, yo, yo lo quiero insistir porque es un punto muy lindo. La formación de, de Pablo como fariseo encaja bastante bien con la doctrina que Jesucristo también va a tener, con la formación de Jesucristo. ¿Cuál fue una de las diferencias con, con los fariseos y los saduceos? Una doctrina de la más elemental. Los ángeles no. Los, los saduceos no creían en los ángeles, los fariseos sí. Pero es un tema, si usted quiere, bien subsidiario. A mí los ángeles no me salvan, ¿verdad? Los ángeles no me salvan. Son, si existen, claro que existen, pero el, el punto, si no hubieran llegado a existir, no importa. Cristo es lo que me, quien me sabe, ¿verdad? Cristo es quien me sabe. Bueno, entonces son un tema un tanto secundario, por supuesto con todo respeto, ¿verdad? Pero es un tema secundario, Cristo es el que importa. Entonces, en la doctrina de los saduceos, que no creían en los ángeles, ni fu ni fa. Espero darme a entender pero en la doctrina de la resurrección. Ahí sí tenemos serios conflictos con los saduceos y yo me pongo del lado de los fariseos. Y Pablo tiene esa educación y Jesús tiene esa formación. Entonces, ese es un elemento que nos favorece. Es que la iglesia cristiana, por excelencia, predica a Cristo en la cruz, a Cristo en el, saliendo del sepulcro, Porque si nosotros no creemos que Cristo resucitó, van en nuestra fe, nos va a decir San Pablo. O sea, ¿qué nos hace a nosotros mantenernos firmes? Mire, ¿qué hace, por ejemplo, que sigamos predicando al Señor? Porque esperamos que el que se levantó de entre los muertos y ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre, descienda y nos busque como iglesia. Que venga, con rapto o sin rapto, ese es otro de los temas secundarios. El, la segunda venida del Señor es lo que no discute la iglesia evangélica, ¿verdad? O sea, eso es lo que por lo que nosotros predicamos y enseñamos, ¿verdad? Cristo resucitó, por eso es que yo tengo paz en mi corazón en medio de los conflictos. Cristo resucitó, por eso creo yo que aún la muerte tendrá solución. Cristo resucitó, por eso la iglesia le alaba y le glorifica. O sea, este principio, muy, muy, muy del Nuevo Testamento, es pura educación de los fariseos también. Ese pensamiento es válido para rescatarlo. Y entonces, por eso, si usted ve, Pablo fue incluso hijo de fariseo. Ah, o sea que hay una disciplina también, y ese es un tercer puntito. La disciplina del fariseo no es que Pablo la abandona ahora siendo cristiano. Esa es la disciplina que le impone a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense ustedes. En la reforma, mire pues, y esto, aquí hay hermanos y hermanas laicas, laicos. Les voy a apelar a ustedes y después cito la reforma. ¿Quiénes son los que cazan en las iglesias? Los pastores. ¿verdad? ¿Quién tiene que estar en el velorio y en el entierro de los hermanos que, que se murieron de la iglesia? Los pastores, ¿verdad? ¿Quién tiene que ir a ungir? Los pastores, ¿verdad? ¿Quién tiene que ir a chilquear la casa y dedicar los negocios y echar romero y después una oración, Señor, prospera este negocio? Que nada. Los pastores, ¿verdad? Pero lo bíblico era que los pastores se dedicaran a la palabra y a la oración. Por lo que nacen los diáconos, ¿verdad? Bueno, la palabra y la oración. La reforma rescató eso. Ministros de la palabra. Ministros de la palabra. Y de los sacramentos le agregó. ¿Ah? Ministros de la palabra y los sacramentos. Se le agregó en la reforma del siglo XVI. Pero en los movimientos de santidad, principalmente en los siglos XVIII, no quiere decir que no haya existido antes, pero ahí se, se, se, se llega a sentir con más frecuencia, entonces se ha dicho que los ministros son ministros de la palabra, de los sacramentos y de la disciplina. ¿Cuáles son las marcas de una verdadera iglesia, dijeron en el siglo XVIII? donde se predica correctamente la palabra, donde se administran correctamente los sacramentos, y en donde se mantiene una disciplina según la palabra de Dios. Se le agregó lo de la disciplina. Pero San Pablo ya es un ministro de la palabra. Fíjese que Pablo es un hermano, Que disciplina a la iglesia Pero en el sentido No de un mes de disciplina Seis meses de disciplina Un año de disciplina No, Pablo no es ese no, El tipo de disciplina de San Pablo Es corregir con la palabra Y con la revelación Dada por Dios para él Los errores La falta de piedad en la iglesia Los errores doctrinales La vida, por ejemplo, que no agrada a Dios O sea, la ética cristiana San Pablo tiene el coraje la habilidad de corregir y disciplinar a la iglesia cuando ésta está caminando por un rumbo equivocado, ya sea por su ética, como la iglesia de Corinto, o su doctrina, como la iglesia de Galacia, que nosotros ya vimos en este curso. O sea, la disciplina adquirida con los fariseos lo hace ser a él un hombre de una sola línea, con sus hierros, con sus errores, pero de una sola línea. Me encuentro con ciertos problemas a veces en la teología petrina, ¿verdad? que a veces no, no, no comprendo cómo mucho Pedro se mete con los temas a abordar. Posteriormente, ya siendo un poco más viejo, como que Pedro también ya entra en el carril. Pero la disciplina de la iglesia, principalmente en la, en la Carta a los Romanos, es fantástica. ¿Verdad? Ahora, no creen ustedes que uno de los grandes problemas en la iglesia ha sido también la falta de disciplina. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes, ustedes escucharon de mí cuando dije que hay dos tipos nuevos de cristianos que tendrán unos 15 años tal vez de que yo lo vengo diciendo. Los cristianos que se clonan y los cristianos que se reciclan. ¿Verdad? Entonces ya tenemos una recicladora de cristianos. Y vea usted. Hoy la disciplina en la iglesia está titubeando por la forma pastoral que nosotros aplicamos. Ayer me encontré con uno de los eh, muchachos que fue mi estudiante en la Universidad Mariano Galvez, soy el licenciado en teología y consiguió una maestría en docencia superior ahí mismo en la universidad. Muy bien. ¿Sabe usted? Fue aquella persona que recibió él. Eh, el, el Más o menos en ese tiempo recibía como cuatro mil quetzales de diezmos y él en su iglesia y en su forma de administrar los diezmos son para el pastor. Pero de repente, eso es la suma de todos los diezmadores en la iglesia, pero de repente en un solo sobre, aparte de los cuatro mil que estaba recibiendo, comenzó a recibir otro, un sobre de diezmos con cinco mil quetzales. ¡Ay, señor, gracias! De cuatro mil, cuatro mil quinientos que recibía a nueve mil y lo, la suma de los cuatro mil quinientos era de toda la congregación que él tiene pero en un solo sobre cinco mil quetzales un mes Vamos a ver, el segundo mes, otra vez pero comenzó a y de, ¿de dónde viene este mismo? cuando se interesó el hermano diezmador era secuestrador no le pregunto qué haría usted le cuento lo que él hizo tomó ese dinero le pidió perdón a Dios por lo que ya se había gastado en uno o dos meses anteriores ¿verdad? pero tomó ese dinero y le dijo tome su dinero de vuelta ¿sabe que Dios lo que quiere es su corazón más que su diezmo? la actitud pastoral fue linda la acción del hermano hermano secuestrador fue pues me voy a otra iglesia Y se fue a otra iglesia. Y ahí lo recibieron como que era el mismo Espíritu Santo que estaba llegando a la iglesia. Y sabían. Que el fin justifica los medios, dijo ese pastor. Eso es lo que está molestando en este momento. Y es la disciplina de San Pablo. Esa es la actitud de San Pablo. ¿Cuántos cristianos que se clonan y se van a otros, o se reciclan, se van a otras iglesias huyendo